Universo se insella. La leyenda nos dice que los caballeros siempre aparecen cuando las fuerzas del mal intentan apoderarse del mundo. En un tiempo lejano existió un grupo de jóvenes que protegía en Atena, la diosa de la guerra. Se les llamaba los caballeros de Atena, y siempre combatían sin armas. Se cuenta que con un revés de la mano eran capaces de desgarrar el cielo y que de un solo puntapié abrían grietas en la tierra. Hoy, de nuevo, un grupo de caballeros con el mismo poder e idéntico valor ha llegado a Tierra. Damn right. el sexto programa de la tercera temporada del Universo Sainsella, pues dando las gracias a todos vosotros los que estáis ahí aguantándonos todas las semanas a los que participáis activamente en el grupo de Facebook en nuestra página web, en el foro los que os descargáis el programa a través de iVoox e y diferentes plataformas como iTunes de verdad, muchas gracias porque ese empuje que nos dais pues hace que semana tras semana merezca la pena estar aquí y no solo por vosotros, sino también por los, quarter, por los contertulios, que son mis niños siempre lo he dicho, que están conmigo también en cada programa no están todos siempre, pero bueno se van alternando, esto es como un equipo de fútbol hay que dar descanso a algunos de vez en cuando, o tienen ciertos problemas técnicos, los cuales les impide estar aquí pero eh, somos un equipo, y eso pues se nota, así que Ya que los he nombrado, vamos a empezar a presentar a mis compañeros de batalla, los que están conmigo en el Santuario de Atenea hoy. Empezando por la izquierda de la pantalla de mi ordenador, se encuentra el administrador del Santuario de los Caballeros del Zodíaco, Salvador Márquez Arenal. Muy buenas. Hola, buenas noches a todos, oyentes, compañeros. Carlos, ¿cómo estamos? ¡Salvapedia! ¡Salvapedia! No, no, no. ¡Salvapedia! No, silencio, por favor. ...otra vez... Eh, ...Rip... ¡Salvapidiaaaaaa! <risa> ah. no. <risa> es el original, el genuino... ...es el... Soy <risa> <risa> <risa> continuamos, continuamos... ...el hombre que lleva conmigo desde el inicio de los tiempos... ...Sergi Vaxajaún... ...Hola Sergi... Hola Carlos, hola compis... ...Podcast hacedores ...saludos a nuestros amigos Podcast oyentes. Y recordad que podéis escuchar el programa mientras viajáis hacia donde ningún hombre ha llegado. O sea, y... Mientras estás cagando, ¿no? <risa> Por y haciendo tus fotos después. Evidente. Si no sacas una foto del truño no es lo mismo. En el centro de la pantalla de mi ordenador se encuentra el Mega Crack Rip de Ripper. Hola Rip. ¿Qué eh, pasa, sienselleros y sienselleras? Bienvenidos una noche más a este Vuestro Universo Siensella, el podcast, donde esperamos pasar un buen rato, reírnos un poquito, criticar a la política española y un par de cositas más. Y con Arnold. ¡No! ¡No! Continuamos con las presentaciones. El administrador de Cancer Saint. Hola, Juan. ¿Os creíais que se habéis librado de mí? Eh? Pues va a ser que no, que estoy otra vez. A dar la paliza, a meter el dedito en la llaga. Pensaba que iba a meter el dedo en el culo. Ay, tú sí que sabes, loco. <risa> si te has salido de la boca agua. <risa> se me hace la boca. Oléme la mano. <risa> Oléme el dedo. La mano, no, el dedo. Madre mía, madre mía. Continuamos. El Todoterreno Danielos. Muy buenas, Danielos. Hola muy buenos días buenas tardes y buenas noches a todos los enseñeros y enseñeras que nos estáis escuchando en este momento Uf, qué disgusto que llevo Carlos porque sabes qué que Saori tiene una hermana gemela fea sí, y sabes? esa la que luego... nos van a vender luego lo explicaremos bueno y por último y por último ya llegando al al límite de las presentaciones hay que presentar valga la redundancia, a la voz sexy del universo seiya Pilar Almenara. Hola, Pilar. Eh. Hola, ¿me oís? Un poquito eh. mal. <risa> <I love you. risa> bueno, es que, no sé, mi, mi PC yo creo que me dejó tirada, eh, no, ni reinicia, o sea, diagnosticando, no sé... Me pasa por el qué Y estoy esperando móvil A ver qué pasa bueno eh, es, qué? Te, has te has acercado un poquito el micro a la boca Con lo cual eh, oh. Seguro que le podrás pegar un lametón Pero se, se satura mucho cuando hablas Te está buscando un latigazo Tienes wifi en casa Sí, sí Estaba la en el móvil Pero si está con el móvil, se le acaba de decir A propósito del caballo de mar ¿no? No A propósito del caballo de mar Bueno eh, Es un chiste, un chiste fuera de, de antena Dime esto. Momento Sergi Sí, que he descubierto que yoga tuvo descendencia ¿Cuál? O sea, eh, como no podía tener suerte con las mujeres Todas caían a sus pies, pero no precisamente rendidas Se hizo durante ese men Y se ha descubierto que siglo y pico, 200 años y pico después Un descendiente de yoga acabó reclutado en la flota estelar Como ingeniero de sistemas de refrigeración Llevaba, llevaba una bonita camiseta roja Está bueno Sí, es que los camisetas rojas eran el 73% de las bajas en la flota. Oh, oh, oh. Bueno, eh, damos por hecho, porque hay que, hay que entender a Sergi, que estamos hablando de la saga... Starting. Claro, es que tú hablas como si todo el mundo... Tenías que haber dicho de Chelsea y Miami, hombre. Como si todo el mundo supiera lo que estás hablando, pero bueno, no pasa nada. Sí, pero me dan el 73% de bajas. Eso tiene que ser porque hay algún descendiente de ello va invertido. Y cuando tiene ah, ¿sí? escapatoria, pues todo el mundo muere. <risa> es así, es <risa> obvio, es una lógica, ¿eh? Una lógica aplastante. Bueno, vamos a empezar, vamos a empezar. Vamos a empezar. Que hoy tenemos tela marinera. Empezamos por el principio, por el merchandising. Así que, Juan, tu turno. Sí, no, ahora que me metas al principio. Bueno, pues vamos a empezar. Yo solo voy a comentar dos cositas mmm, de los amigos chinos, porque los amigos chinos siempre están sacando cosas. Parece que hasta más que ahí. Primero eh, aparecen imágenes. Acto y publica unas imágenes de un prototipo. Lo que pasa es que lo hizo, digamos que sin anunciar mucha historia, puso las fotos y nos quedamos perdidos durante un tiempo de la, del personaje ceros de frog o ceros de la, de la rana. Eh, el prototipo lo podemos ver en varias eh, posiciones, o sea, frontal, trasero, medio lado, y en, en color marrón sin acabar, sin color ni nada, pero si vemos ya el detalle bastante claro de, de, del acabado, modelado de la, de la figura. Eh, la poca información que pudimos sacar sobre sobre este um, producto chino es que sería producido por una por una empresa llamada Ding y que eh, sería lanzado al mercado a final del mes de diciembre, final de este año, mes de diciembre, perdón, y el precio aproximado sería unos 15 euros, con una tirada limitada a 150 unidades. La figura sería rígida, salvo el cuello, que en principio la cabeza rotaría. Y también desde China, pero no desde la misma procedencia, pudimos ver unas imágenes de un prototipo de, eh, de la figura del viejo maestro de Doco de Libra, La diferencia con las que ya hemos visto, ya tenemos por ejemplo la original de Bandai o la réplica que pudimos ver con las Pandoras, eh, es que en este caso el personaje estaría de pie. Eh, lo que la base sí es la misma de Bandai, es decir, el gorro y la cabeza sí yo creo que es un, una clonación directa de, de la figura or, original de Bandai, lo que le añaden pues, un cuerpo nuevo y las dos manos, que son realmente son cinco piezas, ¿no? el cuerpo por un lado, la cabeza, las dos manos, una de ellas con el bastón y el sombrero. De esta sí que en principio no hay mucha información, salvo que también estaría limitada la tirada a unas 500 unidades. Y el tamaño en principio sería aproximadamente el mismo de, del de Bandai. Ah, lo que estaba comentando al principio en la presentación sobre la hermana gemela fea, Todo esto tiene viene a referencia a que en esta última semana han aparecido por internet eh, Fotos de un prototipo de Atenea Armadura Divina eh, Expuesta en una exposición presumiblemente asiática En la cual podemos observar que el rostro de, ¿El esta, rostro Atenea... de esta Atenea Uy, retorno Retorno, retorno. Bueno Que, total, que esta Atenea aparecida en esta exposición tiene un rostro realmente malísimo. O sea, comparando con el rostro de la, de la Atenea que pudimos ver durante el evento del décimo aniversario y en sucesivas exposiciones en otros lugares del mundo, vemos que esta Atenea en concreto uh, es el detalle de los ojos, sobre todo también los labios y manera muy vistosa. También el pelo es diferente, da una sensación como de ser de mala calidad o ser un prototipo anterior al que mostrar al que muestran las fotos oficiales. Y ha dado me ha dado ¿A mí me mucha me recuerda eh, vale. Perdona que te corte al del sí, prototipo sí. ese que había antiguo de la Atenea que tenía el pelo de malísima, malísima calidad? A ese. Vale. La cuestión es que esto ha generado gran controversia en los foros de coleccionismo y mucha gente se está temiendo que al final este rostro de en principio mala calidad vaya a ser el definitivo y pase lo mismo que pasó con Milo de Escorpión X. E lo curioso, lo curioso es que si eso es verdad se han gastado el dinero y el tiempo en hacer un rostro perfecto, como pudimos ver en, primeras, en las primeras imágenes del prototipo, en la presentación de, del aniversario, del décimo aniversario, y después planten un, o sea, se gasten el dinero en hacer otro rostro totalmente eh, fuera de lugar, porque a estas alturas un rostro que más recuerda al rostro de o X que al de la propia Saori, eh, no se entiende que se gasten dinero en hacer dos rostros completamente distinto el problema sería que en, el, en este caso atenea armadura divina las consecuencias de poner este rostro de pésima de pésimo acabado y calidad serían mucho mayores que las que fue con milo de escorpión x porque la verdad es que esta figura está siendo muy deseada y tal y las reacciones que se pueden ver en los foros de opinión y en la y por facebook son bastante viscerales es que tú piénsate, tú imagínate que Hades con armadura que lo pudimos ver en 2011 hubiera venido un rostro de este nivel y acá abajo o sea, hay, hubieran corrido ríos de, de tinta digital por no, o sea, porque es, es que es impensable que una figura de la, del nivel de deseo como bien comentas o de, o de la importancia relevancia como son estos personajes vengan con un, con un rostro de, de, de este nivel Y más el precio que estamos hablando, que estos son figuras, que el precio de Milo X es de risa comparado con el precio de esta figura. Entonces, yo no lo entiendo. No entiendo que, que, que a estas alturas puedan plantear esto. Que puede ser que el prototipo este sea así, porque no sé si recordamos aquella conversación con Carlos Elledam, que ellos comentaban que habían varios prototipos. Nunca había un solo prototipo, sino que podía haber varias. De hecho, si me permite, Juan, voy a contar una cosa y es que eh, tengo una entrevista grabada que pronto verá la luz sobre la Japan Weekend y cuentan algo curiosísimo y es que el prototipo que tienen de Atenea es el número tal de tal. No recuerdo exactamente el número pero tienen un, un número asignado. O sea, que hay, creo que era el número... No me acuerdo. 35 de 300, vamos. No. Exacto, es que realmente es un prototipo de, de tanto y que puede diferenciarse sí, que a lo mejor no tiene nada que ver con el prototipo que se verá al final y el prototipo que sale en las fotos evidentemente puede puede ser muy distinto podemos recordar el caso, aparte de con Mil que ha pasado más veces, también lo podemos recordar con, con las Amazonas en el caso de, de Marín por ejemplo y de Saina, hubo digamos que una pérdida de calidad, lo que no fue tan acusado como en el caso de, la, de estas imágenes de Atenea, sino que las fotos de la revista, las fotos oficiales veíamos un rostro más perfilado eh, con un acabado mucho más mate más más definido, los mechones y al final nos presentaron un, un prototipo con el, con el pelo un poquito más, más tosco con un plástico muy brillante que no tenía el acabado ni el aspecto visual que tenían la, las fotos oficiales en, la, en los escándalos de las revistas entonces puede pasar algo de eso pero quizás que te aparezcan con un rostro tipo este que no tiene nada que ver que para mí me parece un rostro reciclado de otra figura casi más que, que del personaje en sí. pues. Pero sería muy triste claro, si lo hiciera. Ya está. Si yo sé que alguien de aquí tiene reservadas dos. O sea que cuando ese alguien de aquí las tenga, yes, podrá compararlas. Oye, de todas eh. maneras, hay, hay un detalle que si nos fijamos en, la, en las fotos que se ve a cuerpo completo, yo las tengo delante. Aparte que el pintado se nota que es distinto, aunque la luz... Del, del prototipo este digamos, defectuoso por llamarlo de alguna manera eh, la luz es bastante mala, pero se ve un acabado distinto en, la, en las pinturas en el acabado del, del, del brillo de la pintura pero fal faltan algunos, incluso algunas piezas si te fijas en el faldón debajo del cinto, hay un hueco que en la foto oficial podemos ver que está relleno por, un, por una pieza, es decir que en este prototipo tal cual está montado, ni siquiera estaba completo Juan ¡El gaso! Y te digo que esa tenías la tenía versión domingo mañana después de la juerga. Yeah. Y tras caerse por las escaleras. Este, este fue el primer el primer prototipo chino que ha sacado la, la empresa china. Y aparte hay que reconocer que el cabello está súper... mal hecho porque no sigue para nada digamos una caída natural. Está mal al colocado. está, como, está mal colocado. como si Saori incluso, estuviera ascendiendo su cosmos, estuviera elevándose, es que incluso diría que a lo mejor eh, las piezas estén colocadas en los lados inversos o si están colocadas en su sitio están como más hacia arriba, si te das cuenta quedan como más alejados del pecho y más levantados, o sea más, más hacia adelante uh -huh. Lo que quería decir que eh, lo que está diciendo Daniel, lo del pelo y del rostro de Saori, eh, a mí me suena mucho a, a la Saori normal que, que tenemos nosotros, a, que viene con su trono y todo. Eh, para mí es muy similar, es como si ni siquiera hubieran hecho un nuevo trabajo, sino para solo eh, la exposición de Tamashi han hecho esa clase de, de Saori con el cabello muy, muy al viento pero a lo mejor para la venta como que lo han cambiado. Espere, esperemos que sea así. Esperemos que para cuando ya sea el producto final sea más parecido no, no, no, a no. las fotos, eh, que no este modelo. Se refiere se, se refiere a lo contrario. contrario ¿eh? ¿Eh? Está diciendo ¿Cómo? lo contrario. Que está diciendo lo contrario. Que hay sí. un hay un rostro, o sea, un rostro para para las fotos y hay otro rostro para la venta. Es lo que está diciendo ella Uf, sí. pues espero sí. que no sea así. Espero que no sea así. Es ahora, muy vale, bien. Ahora, vale, ahora lo he vale. dicho bien. <risa> ya, veréis, ya veréis cuando sigue una patata con una armadura de Atenea yes. de momento, <risa> ¿pero, eh, ¿Alguna cosa para zanjar ya el tema de, de Atenea o sí, y avanzar eh, o qué? Que el rostro, o sea, este rostro que he mostrado mmm, no es el rostro de la de la Sauri Premium que venía eh, con el trono y el ánfora de Hades, ¿no? O sea, es otro, otro rostro distinto, o sea, no es, no es un rostro reciclado de de la Atenea antigua, sino que aquí crearon en este prototipo tiene su propio rostro con su propio pelo y que es inédito. O sea, no es reciclado de la de la figura anterior. Vale, pues vamos a pasar a otra cosa, nos vamos a meter En el mundo de los videojuegos, más concretamente en el Brave Soldier, porque no tenemos noticias interesantes, sobre todo relacionadas con España y el próximo Salón del Manga de Barcelona, que se celebra eh, dentro de nada, el día, el primer fin de semana de noviembre. Así que, ¿quién lo quiere comentar? ¿Rip? ¿Salva? Pues yo mismo. Pues, pues tú tío, mismo, pues con yo tu yo mecanismo. mismo, en mi vida. Pues eso, pues el nuevo videojuego de Nanco Bandai Games participarán en el 19º Salón del Manga de Barcelona. Los asistentes al evento podrán descubrir los próximos lanzamientos de mano de Kunio Hashimoto, Hiroshi Matsuyama, Ryomito y Hideo Baba, que vienen a ser los productores de los sus siguientes juegos. Pues Nanco Bandai Games Ibérica, o como a mí me gusta llamarlo, Nanco Bandai Games Ibérica, yeah, hey, tendrán un papel destacado en el 19º Salón del Manga de Barcelona y participará con ilustres invitados el viernes, día 1 de noviembre, para realizar eh, una presentación de las novedades de sus principales videojuegos manga a las 16 horas en el escenario 2, situado en el Palacio 2. La cosa es que son dos. No, ni uno, ni dos. Los asistentes tendrán la oportunidad de conocer todos los detalles y jugosos anuncios de títulos de la mano de sus propios creadores. Cuños Hashimoto, el responsable de Dragon Ball Z Battle of Z, Hiroshi Matsuyama para Jojo's Bizarre Adventure, All Stars Battle, joder. <risa> y Río Cuánta Mito cantidad para... de palabrotas, tío. Si sí, palabras sí, <risa> palabrotas. Jojo's <Sí, sí, risa> Bizarre Adventure, All Star Battle, no <risa> es así. Ryo para Sensei a <risa> Brave Soldiers y Hideo Baba para Tales of uh, Symphony, Symphony Chronicle. Una cosa hace, que me <risa> Una cosa que me hace gracia los japoneses es que no son capaces de poner nombres cortos, no. Ellos te tienen que meter la, la Biblia en verso, tío. Yo tú me lavaba la boca después de haber dicho todo eso por si acaso te salían gusanos, ¿eh? Pero la la, la Biblia en verso, pero en inglés. O sea, todo en inglés. Todo sí, en, inglés, todo en, inglés, todo en, en inglés. Más que la Biblia serían artículos científicos, los títulos. Los aficionados también podrán tener un contacto más directo con estos destacados productores en la sesión de firmas que se realizará el mismo día 1 de noviembre a las, un, a las 13 horas en el espacio del Matsuri, situado en el Palacio 2. La cosa es el 2. O sea, aprovechen y que les pidan los trucos, vamos. Mayor, no, vamos. Sí, bueno, yo me veo allí, en vez de cuando le van a firmar porque hacen una sesión de firmas, me veo diciéndole, oye, eh, para hacer el combo tal... Apunta, que... apunta. <risa> no, la firma deja, Apunta, apunta. apunta. <risa> Mira, yo no creo que ni eso, porque últimamente los videojuegos, lo que son trucos, como que eso ya pasó mejor ruida, tío, ahora te lo descargas todo. <risa> a ver, el 19º Salón del Manga de Barcelona se celebrará eh, del jueves 31 de octubre al domingo 3 de noviembre de 2013 en los Palacios 1 y 2 de, de Fira de Barcelona en Montjuic. En el Palacio 12 se, se encontrarán los expositores, talleres de manga y cocina japonesa, ¿cocina japonesa? exposiciones, macroespacios de videojuegos, salas de actos, exposi eh, expo exposición, exposiciones, otra vez? área de restauración japonesa y otras actividades como exposiciones... <risa> El, posiciones, posiciones rim, no eres posiciones. serio, de verdad Yo creo que la gente ha perdido el hilo, ¿eh? De sí. lo que estamos hablando Concluyendo la noticia Concluyendo la noticia Venga. Primer fin de semana de noviembre En el salón del manga de, Ali, de, de Alicante y Badilla, De Barcelona Van a estar los productores de diversos juegos De Nanco Bandai Y Nanco Bandai Ibérica los va sí. a, a Traer entre ellos el productor Del Saint Seiya Prep Soldiers, que es el... el ¿Cómo se llama? Río el... Riomito Río Mito. Río Mito. Yeah. Vale, con novedades y tal. Vale, sobre todo... Exposiciones. Eh, las firmas y exposiciones. Que se van a realizar el 1 de noviembre a la 1. Adivina qué cosas van a ser. Exposiciones, exposiciones, exposiciones. Exposiciones. Exposiciones. Veo que no somos serios. Bueno, eh, ya pasando al último tema de, de las noticias... Me gustaría dejártelo a ti, Salva, ya que sí que tiene que ver con, con algo donde vamos a estar tú y yo metidos y encima en nuestra localidad, en Alicante. Bueno, pues el Universo Sansella se congratula en anunciar que el sábado 9 de noviembre vamos a tener la oportunidad, junto con el FNAC del Boulevard de Alicante, de hacer una charla sobre relacionada sobre los mangas de Sansella, de forma interactiva con aquellos asistentes que quieran ir al evento. El día 9, sábado de noviembre, desde las 6 hasta la bueno, de las 18 hasta las 21 horas. En el, la charla coloquio interactividad sobre los mangas, además, se van a soltar algún regalito que otro de los cuales no vamos a revelar nada. Cuando vayáis ahí los veréis. No podéis faltar porque aseguramos que os va a interesar. Y bueno, esperemos que nos lo pasemos genial todos, hablando de nuestra serie favorita. El, Un ambiente tan agradable ¿no? como es el FNAC de Alicante que, que se ha volcado con nosotros y, bueno, tenemos todas las instalaciones a la disposición, ¿no? No sé si se puede contar, pero me consta que han cambiado el horario de otras actividades solo por nosotros. Sí, sí, sí. Están, además, eh, bastante... Bueno, están muy encantados con nosotros de poder eh, organizar algo así, ¿no? Porque... El FNAC de Alicante, recordemos, bueno, y todos los FNAC tienen un apartado de manga, ¿no? Y están muy interesados en todo esto de Sansella y bien, pues, eh, se han volcado con nosotros el primer momento, con los horarios, con todo lo que necesitemos para hacer la charla, en fin que se va a condicionar lo que es el espacio del fórum, que es la parte central de, de, de, donde está la cafetería. Se va a condicionar con sillas para los, los, todos los asistentes, para poder las exposiciones de cositas que se van a llevar relacionadas con Ravezas de Sansella, que vamos a llevar también. Y bueno, pues espero que, que lo pasemos todos un rato muy agradable, ¿no? Y haciendo un repaso, sobre todo porque esta charla va a ser, va a servir un poco no solo para el, el viejo público, ¿no? Sino también para el para los, los nuevos fans de Sansella, ¿no? Vamos a intentar un poquito, pues, explicar tanto los mangas antiguos como los que hayan han terminado como son el episodio G, los canvas, como lo que es el futuro del manga de Sansella, ¿no? En Japón, el saint en el Next Dimension que todavía está, que todavía está publicándose, el pseudo-manga de Omega... El, el pseudo-manga de Omega. <risa> bueno, pues bueno, una serie de detalles <risa> que, rá, mírame, que avanzaremos rá, según vaya se vaya acercando la fecha porque habrán sorpresas y esperemos confirmar aparte de unos regalos expondrán rarezas como has dicho esperemos traer una caja de Pandora extraemos esperamos traer ya un un algo que no quiero que no, no quiero digas, contar no, que es una super no lo digas, que, que vaya una super lo sorpresa pero que se la podrían llevar puesta y y alguna cosita y alguna cosita que otra sobre todo la interacción no que que siempre solemos hacer con el Con el asistente, ¿no? Porque habrá ronda de preguntas. Donde contestaremos todo aquello. Que ellos. Pues que los. Los que estén allí quieran preguntar. Y bueno, pues. Tres horas yo creo que no van a saber a poco. Pero bueno. Ya veremos a ver. Bueno, pues con esto. Finaliza el primer bloque del universo Sainsella. Así que vamos a hacer una pausa. Y volvemos. Con Sensei Omega. Sí, sí. Con Sensei Omega. ¿Eres coleccionista de las figuras y merchandising de Saint Seiya? ¿Tu cosmos arde con furia ante los precios abusivos de ciertas tiendas que no disponen de aquella figura que te falta y dan una pésima atención? En Mythcloth.es encontrarás tus productos favoritos como Attack on Titan, Juego de Tronos, One Piece o Dragon Ball entre muchos otros, con un precio y atención muy competitivos. No te olvides de introducir el código de L.U.S.S. para obtener ventajas. Ya sabes, entra en midcloth.es y amplía tu colección. Si fuiste un enamorado de las equipaciones que llevaron los personajes de Supercampeones, Oliver y Benji, nuestros amigos de Cosplay Original tienen lo que deseas, reproducciones fidedignas de todos los equipos de esa serie mítica, siendo los únicos distribuidores oficiales en España y Latinoamérica. Y no solo eso, sino que con la licencia de Toei Animation podemos disfrutar de camisetas de Saint Seiya con el nivel y calidad que siempre acompaña a Cosplay Original. Si eres de España, visita CosplayOriginal.com, pero si resides en América Latina, entra en CosplayOriginal.mx. Midcloth.es y Cosplay Original. Patrocinadores del universo Sein Seiya. Te he estado esperando. ¿Quién eres tú? Sé que has escuchado algo sobre los guerreros sagrados. Ellos jamás abandonan a su presa una vez que la eligen. Yo soy Maya del signo de Sagitario, el que tiene las flechas mortales. ¿Maya de Sagitario? ¡Muere, caballero sagrado de Atena! Si eres un asesino de Elis, no tendré consideraciones ¡Toma esto! ¡Puño de la estrella de Pegaso! ¡Ya terminaste! ¡Entonces ahora es mi turno! ¡Flechas envenenadas! ¡Esto no puede ser! ¡Tiene una lluvia de flechas! ¡Estas son flechas de verdad! Bueno, pues continuamos con el Universo Sainsella. En este bloque vamos a... a, a, a es, que, es que no quiero decir una palabra guarra, ni introducir, ni meter. <risa> vamos a hablar del capítulo 75 de Sainsella Omega. Así que Pilar, no sé si estás preparada. Estoy. Venga. Eh, resumimos este el día de hoy el capítulo 75 de Omega con el título Reunión Inesperada El Regreso de Gémini eh, al principio del capítulo vemos como Galia recluta a Paradox eh, mientras los caballeros de bronce siguen todavía la batalla tanto Atenea como sus santos de, de oro siguen avanzando eh, de repente una neblina cubre a tres caballeros de bronce pero Rijo se queda atrás eh, aquí descubre Una nueva, una nueva palaciana mujer de eh, sorprendido que es Paradox, eh, se queda muy sorprendido eh, pensando que la había derrotado anteriormente, pero esta vez con una cronotector de segundo nivel y se hace llamar Paradox del Cetro Juno Escarlata, muy bonito el color por cierto durante la batalla eh, le confiesa que salió con palas porque odia a Sauri y porque nació Diosa Creo que Palas también nació diosa. Bueno, no, no, eh... punto suspensivo. <ríe> Venga. Eh, bueno, para nosotros, do... pues. Pero mientras doy mi opinión. No, okay, bueno, para... después nos quedamos sin nada que decir. Vale. <ríe> bueno, Palas lleva a riesgo a, a al espacio, a una especie de espacio, y cree que allí ya lo pueden ser. Pero aparece. El eh, verdadero caballero de oro de Géminis, íntegra. Bueno, que el nombre le viene al pelo también. Bueno, comienza una batalla entre las dos hermanas de igual poder y Rijo se queda muy sorprendido, pues cree que va a presenciar eh, la batalla de los mil días. Pero bueno, Rijo eh, se junta o se une a este caballero y logran vencer a, a Paradox. Y eh, la hermana integra, eh, Logra vencer a su propia hermana Mayor, con la explosión De galaxia. y así otro caballero Pues, Dorado se une A la batalla, al igual que El esperado caballero de bronce Iki, que eso ya lo veremos en el próximo Capítulo Venga, ahora toca a nosotros, <risas> ¡Ah! no toca a nosotros ¡Ah! Venga, va, va, va a venga. La, a la ataca. Juan, ataca Juan uy. Este, o sea, va por igual no que es... acostumbrado, este, durante dos capítulos nos había dado la esperanza de que podía ser Omega, podía cambiar, pero que igual que las personas, Omega no cambia, va peor. Eh, el último capítulo, o sea, de esta semana es que de verdad, o sea, los guionistas estaban en vacaciones, los dibujantes estaban de vacaciones, los animadores estaban de vacaciones y todo en suplente. Se ve que no se las dieron las vacaciones en verano, sino ahora. Y el, el nivel de dibujo, había momentos que estuvo. ¿Quién está dibujando? ¿El de 17 años? No, el hermano pequeño. Y fatal. Digo, había momentos que se perdía. Por otro lado, <coughs> fue aburrido. O sea, después de dos capítulos épicos, de repente viene un capítulo, vamos a rellenar con algo. Y lo que salió fue lo que salió. O sea, tenemos a Paradox, que lo poco interesante que tenía es que no, no tenía hermano, sino que era la ti la para bipolar. Vamos a poner un hermano que es igual, pero no es gemela, es la hermana pequeña. Y es la leche que se parezca tanto a la hermana pequeña para que se parezca a una hermana gemela. Que no y lo es. Fue la, fue, nació después. O sea, no puede ser gemela. Espera, se fotocopió. No sea gemela ¿no? y no, que no. sea menor. Pero es un gemelo. Y, el, pues, sí, y yo, hermana no es hermana menor. Pero pues sí, los gemelos, con la... Uno nace antes que el otro, no sabe la vez ya, Exacto. <risa> bueno, depende del tamaño del instrumento de la mujer. ¿Eh? La, la, la, que yo, ¿no? Pero si muy que, ancho, nazca, pues. que nazca un minuto, un minuto después. Ese, no es, ese. Me, parece, me sigue pareciendo y ahí dice su hermana menor tenía que haber. Yo creo que sí. Es la hermana gemela de. Mí, yo directo. Eh. Juan. De ¿Juan? Juan ha entrado en modos Catman. ex Juan. Juan. Juan. se ha dejado de funcionar. Bueno. <risa> pues, Qué mal. Se ha unido al ordenador de, de Pilar. Sí, eh, sí. A ver, otro comentario. Venga, Danielos. Pues bueno, este capítulo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Cosa más, mala, uh, el ataque de, de Integra, de Galax este galaxy, de una explosión tan vistoso. Que si recordamos en el capítulo anterior, cuando Kiki utiliza el, star, el, el, el Starlight Extinction, que, parece, que me pareció más a la Another Dimension de Saga, en este caso, este Galaxian Explosion que ha utilizado en integral, a mí me ha parecido más el Stardust Revolution de Sion de Aries. Y es una cosa que digo que los dibujantes o los artistas se han confundido un poquito. Y cosas buenas, hombre... Uh, Realmente eh, opino que integra me, me gusta como personaje. A, al menos el, el seiyuu tiene una voz bonita, la verdad. Pero bueno, es típico arquetipo de eh, gemela buena, gemela, gemela gemela mala. Nada así or, original y tal, y que ya vimos en otras como los Canvas y, y Next Dimension. O sea, y no mucho más, la verdad. Juan, ¿has vuelto? Sí, yo estoy aquí Venga, pues a ver, que se te había cortado No se te escuchaba bien Habías pasado a modo Scatman eh, A ver Tu conclusión, tu pincelada, lo que se te había quedado en el tintero No, que me quedé al principio prácticamente venga, o sea. bueno, no, no Tu pincelada, tu conclusión pues Lo claro, que se te quedó sí. en el tintero eh, Vamos a ver Eh, me quedé comentando el tema de lo de las la hermanas gemelas. Eh, por otro lado, estamos, Uf, está comentando Danielo, el tema de los ataques. El tema de los ataques, primero, o sea, caballero de oro, y haces esa mierda de ataque, por llamarlo de alguna manera, porque aquí aparecían, que alguien estornudiza sordudísal picó un cristal, y no parece otra cosa. Y más lo que comenta, que se confundieron de ataques, o sea, a Aries le pones el de Géminis y el de Géminis es de Aries. <risa> Incomprensible, o sea. Eso es un momento fanservice total. Eh, también quería comentar el, el nombre del personaje o sea, la verdad que se lo están currando íntegra son unos cereales integrales para el estómago ¿eh? no, no, entiendo, no entiendo los nombres que están buscando paradox, íntegra no sé. de hecho, Pilar dijo ya apareció íntegra, o sea, que apareció completa <risa> <risa> lo pillaste, lo pillaste es la parte que le faltaba ¿no? Con sus dos piernitas brazos, <risa> completo. Completo. Eh, Lo que comentaba antes eh, el, el factor más importante que creo que tenía Este personaje parado, que es parado <risa> atrás, Se inventaron un personaje Que no tenía, no tenía razón de ser creo que sobraba totalmente, o sea, o, o hacías que Paradox se volviera buena, o simplemente quitas a Géminis y tráete a, que sé, a, a Misenas, o el que tú quieras, y lo pones allí, porque no tenía, no tenía razón de ser ese personaje que se, se ha sacado de la, de la manga, y luego el guión lo vi bastante plano, era predecible lo que iba a pasar este personaje de la hermana, se lo saca un poco del, del tintero, te lo empiezan a comentar un, simplemente unos minutos antes, ya te van dejando caer, como que hay alguien ahí que a esta, tía, esta, esta, esta mujer parados le tiene rencor y de repente aparece. Lo curioso es que hace unos, unos instantes me estabas nombrando a esa persona y unos instantes después se te planta delante de ti y no la reconoce. Y son cosas que... ¿Una no hombre? Te... Llevar la no sé máscara también. <risa> sí, no, cuando se la quitó me refiero. <risa> bueno, quitó. es más, esto hermana, no sé, y más cuando son caballeros pues el cosmos se reconoce, la voz se reconoce la armadura pero, pero bueno la armadura también sonaba y me suena. el volumen el volumen de, el volumen de los pechos pero bueno eh, <risa> cambiamos eh, rip ¿Qué? venga a ver Ay, tu carlos, quiero por... algo quiero sh, quiero algo escueto eh no quiero la biblia en verso Ay, joder, carlos pero cómo me duele el ojete del capítulo <risa> te gustan las <risa> chicas sí porque la gorda me rompe el culo <risa> vale vale venga va venga va venga vale, sea conciso y rápido una basura de capítulo una una basura espectacular desde desde, desde lo que es el dibujo menos el color todo demás y mierda Así de vale, siguiente hay... la aparición de la tía esta saca de la manga no se explica de dónde sale por lo menos vieron la decencia de coger y decirte mmm, vamos a dedicarle como dos o tres capítulos para que los fans sepan de dónde cojones ha salido canon con esta no, aparece la íntegra ahí con deciros que con, ni siquiera me terminé de ver el capítulo de lo tan indignado que estaba porque además estaba escrito con el culo el capítulo con unas frases y unos diálogos, la mar de estúpidos, niño con cosas como ¿por qué te unes a ella si es igual que yo en todos los sentidos? y yo, pero vamos a ver Toleta, pues claro que se une a ella, joder si ella, si ella está contra ti y ella está contra ti se juntan es lógica aplastante deja de ser tan consisten inconsistente, joder o sea, es un capítulo que me sacó la profundidad es de no, las entrañas mías me sacó la furia incontenida. Oh, es de los peores capítulos que me he fumado en todos los sentidos tío. ala hey. no que hago directo pues ya está Sergi sí Voy eh, a decir una cosa un detalle os habéis fijado los colores de los ojos de Paradox y de Integra sí Paradox los sabiendo? tiene así liláceos e Integra los tiene azules totalmente Sí. eso puede ser una Una prueba de Que una buena otra mala Luego hay un detalle Que me llama la atención De De la inoperancia por parte del Dibujante, igual al crío de 12 meses Porque había un momento En el que O Paradox estaba haciendo la pata Coja o se olvidaron de una de sus Piernas No sé si se habéis fijado fijado no. ¿Nah. ¿Pierna? Sí. Tapos, las piernas? Yo estaba indignado. Si en ningún momento que se van las piernas. Si te creo, si te creo, Sergi. Pero es que yo estaba tan indignado que dije, a la, que no, te, os, os lo juro, no lo terminé de ver el capítulo. Le di para adelante, a ver si pasaba algo interesante y lo quité. Oh. A tomar por culo. No, no lo soporté. Y luego el, el, el escudo de, del dragón, cuando le echó la bronca al Kiki, que decidió dijo, quitárselo a veces, porque hay veces que no se le ve el escudo. Hay una toma y una escena en la que el antebrazo izquierdo está tan ancho como el derecho. El niño ¿Se quitaron los... del escudo? Qué mal. <ríe> Sería el dibujante que tendrían ahí al de tres meses igual. Yo creo que no el 10 años cogió... Yo creo que el, el 16 años año cogió no. el hermano pequeño. No, no, lo cogió todo y no dio abasto con todo. Se tuvo que encargar del dibujo, de la animación, del color, del guión... Y así salió. Sí, lo ¿Qué que pasa, pasa cuando dejas a los espermatozois haciendo un capítulo? Lo mismo, lo mismo. Terrible, terrible. Luego lo de los ataques, bueno, ya el Galaxy Explosion es un poco... cutre, mega, chano. Sí, tío. O sea, el... Y otra cosa, para la, para la gente que estuviese esperando ver a, a esta mujer a la, a la Paradox, pues menudo pata en la boca, ¿no? Te estoy, te estoy esperando casi toda una temporada, sale y se va. Sí, pero no, está muerta, ha desaparecido. De hecho, creo que volverá a haber otro enfrentamiento entre estas dos hermanas. Mira, por mí que se te ¡Oh! un camión sí, no. que atropelle tío. <risa> vale, vale, vale, vale, tranquilos. A ver, Salva, quiero tu opinión. Vale, bueno. Antes de comentar lo que me ha gustado el capítulo, quiero decir que ya desde el principio el capítulo prometía mmm, que iba a ser un poquito... No sé. El título ya te lo dice todo. ¿no? Reunión inesperada, eh, aparece el caballero de Géminis, ¿no? Algo así se llama. Te queda diciendo, hostia, ¿de qué coño va el capítulo, no? O sea, ya tan jodido todo el spoiler del capítulo. Va a empezar ya solo con el título. Luego lo que ha comentado Juan, ¿no? O sea que Parados, lo novedoso y lo, lo guay que tenía el personaje, lo fuerte que tenía es, era la, la persona, personalidad que le habían puesto bipolar ¿no? que no hacía falta un segundo caballero de Géminis que ella era los dos en uno ¿no? eso es lo que le hacía la gracia que era, mantenía la dualidad de Géminis pero sin necesidad de recurrir a un hermano, pues no, aquí toma te la meten, pero es que encima ya habíamos visto de flashback de, de Parados de niña en la, de la primera temporada cuando se encuentra con, con Siriu, entonces ¿Qué me estás diciendo? O sea, ni me lo explicas, ni dónde estaba la otra, ni qué ha pasado con ella, ni qué les pasa en la infancia, no. Primero me dices que iba por ahí, la salvó Siryu, y ahora resulta que tiene una hermana. ¿Y dónde estaba la hermana? O sea, se cae todo por su propio peso De meter un, un gemelo porque, decía, porque no sabían qué meter. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos ¡Ah, no a meter otro más de Gemini a ver si como a la gente le gusta. Todo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Concuerdo con Pilar, por ejemplo, eso sí que me ha gustado, en el en la cronotector de, de Paradox, el color etcétera y tal, pues a mí me ha gustado, ha estado bastante, bastante interesante. <coughs> Más cositas que me han gustado y me han gustado. Eh, me ha gustado mucho el detalle de ver a, a Integra con la máscara de Géminis, porque es el primer caballero, aparte que vemos con el casco así, ¿no? pero con la... Lleva la, lo que es la máscara como todas las mujeres caballero Recordemos que el término amazona no, no es oficial ¿no? El término concreto para definir es mujer caballero Pues le vemos con la máscara como debería haber llevado parados Que nunca se le vio sea porque le está tirando las textos a, a riujo Pero bueno, ese detallito mola Porque además mola el concepto de las dos máscaras A los lados y la, la delantera ¿no? o sea, Me recuerda un poco a Azur de, de Kini Puman Sí, y la delantera no hay otra cosa una cosa tú lo estás lavando pero para lo que le duró la máscara puesta sí también si no se la pones tenemos toda la armadura de oro pero la máscara que es la parte más fundamental y el casco depende la ponemos de hojalata no era salva sí que la semana de Paradox integral estaba en el baño sí se ve es verdad tío es verdad comido pan integral Y claro, y ve, tú, y inventó inventó los cereales integrales y los estaba probando. La, en el antenas la llaman la especial K. cosas. <risa> <risa> bueno, Muy bien. Otro, otro, detalle Eso que que me me, otro detalle que me ha gustado <risa> es un pequeño guiño que hay al manga, que si os fijáis eh, el combate entre Integra y Paradox es una especie de, yo que sé, pseudo remember de de la Ten Exclamation. Eh, Recordamos que en el manga está solo Sirio. No están, como se ve en el anime, que están todos de bronce, ¿no? Entonces, si Ryu rompe el equilibrio de balanza de poder, ¿no? Pues aquí es algo parecido. Hay un equilibrio que en realidad no es equilibrio porque va ganando Paradox y se mete por medio ahí y lucha. Demos gracias al señor porque no ha empleado los dragones rosas, como la <risa> primera no. vez, pero... <risa> Pero luego vemos eso, hay, hay también una, una parte que dice, bueno, lanza rijo el dragón, este ascendente, lo para como si nada. Y luego cuando ya está en el zenith con el cosmos elevado hasta el paraxismo, vuelve a lanzar el dragoncito y ya la revienta, ¿no? Coño, que hubiera usado los 100 dragones, como en las 12 casas, hubiera estado un poco más creyente. Y... No, hombre, es que lo importante era meter un huracán. Un huracán. Claro. Y es... Y por último, alguien... Que le lleve la armadura de Ryujo aquí que otra vez y que le quise esa pedazo gema, tío, que parece que en vez de escudo lleva una gema engancha el brazo, que tiene que ir arrastrándola. O sea, y, y, se y le, le, la colita en el gema. culo. Sí, pero si fuera ah, solamente, no. si fuera solamente la gema del del brazo, porque la de los hombros, la de las piernas, hay otra incongruencia con más. Vemos durante la serie un montón de veces que están los jardines de bronce, bueno, como siempre, ¿no? A los Pokémon corriendo de una para otra, no sabes para dónde van. Entonces en grupo total hasta que el malo. Y, y en toda la serie, ay, se queda Jaruto, venga, su Baruto va a ayudar. Ay, se queda, no sé qué. Aquí, un ajo. Oh, Mm, coja, ha habido una niebla ya de esa para el hijo. Que le den. ¿no? pues lo llamo amigo, ¿sabes? Y sí, dice, tiene tío, y va a toda la serie quedando atrás para salvar al que se quede y no sé qué, porque la amistad, porque no sé qué, porque lo... y ahora aparece una niebla así a lo que estábamos hablando antes, ¿no? De, de abducciones ahí en la carretera por la noche y aparecía. Tío. Y desaparece Ryujo y mira, ¿cómo era? dice? Que le den. el, el, el próximo <risa> capítulo aparecerá pegando botes por, alguna, por algún tejado, ¿no? Entonces es como el capítulo de hace dos capítulos para atrás, ¿no? Que se, que se parten ahí la cara, no, es que este túnel llega hasta el dentro del palacio de palas, tenemos que conservarlo y llegaremos. Y el siguiente, no, hacer el roto hemos tenido que salir para la calle otra vez. visto, ni se ha visto. Tío, ni se ha visto". <risa> O sea, no. Y esta Vaya, serie es una mierda, tío. La, la importancia de, de los cojones para que luego de repente en el siguiente. No, es que David Rodri hemos salido. Y ya está. ¡No! Fuen... Fuen... Vale, vale. No, vale. Ningún... Ok. Vamos quiero, qu... Vamos a avanzar. Vamos ah. a avanzar porque quiero escuchar la, la opinión de Pilar. <risellas> bueno, Llega usted. Ya quedas tú. Es que, uh, bueno, sí, ciertamente, quedo yo. Bueno, pues. Include... Eh, como promega que soy, me gusta Uf, Veo algunas cosas... <risa> Veo cosas buenas, por ejemplo La cronotector de, de Paradox, me gustó mucho El color sobre todo, el combinado entre O negro y violeta, o un lila oscuro y un lila más Más flojillo, pues sí, me gustó bastante El cetro también La aparición o... Oh, o la inclusión de una hermana gemela, bueno, estaba un poquito por demás, pero bueno, dio algo de emoción, una mínima emoción al al episodio. Bien, que bien, los bien. compañeros dejaran atrás a Riujo, bueno, eh, cabrones, Uy, amigos. ¿no? <risa> que se las arregle ¿no? Bueno, eh, la desaparición o, o dejar atrás a, a Paradox me pareció algo muy, muy flojo. Eh, podrían haber luchado un poquito más, un poquito más de fuerza, pero bueno, eh, en, el, en el capítulo se vio que, que Integra no, no tenía el mismo poder que, que Paradox y claro, Rijo tuvo que, que hacer acto de presencia y así ayudarla, pero bueno. Eh, lo que es lo demás, el capítulo para mí ha estado bien, mejorable, pero bien, entretenido. Bien por ti. Es, un breve, es una opinión breve. Una opinión nada, breve. Nada, bueno. Oye, habría que hacer un montaje con, con todos los capítulos de Omega cuando salen corriendo los caballeros de bronce, ¿no? En plan, maratón, o Sansse y Omega. Y todos los capítulos de los caberos y, corriendo la Y le, y le ponemos la canción de le ponemos la cancióncita de Meteoro. Sí, espérate, espérate que no se crucen con, Ol no con Oliveratón. Por ahí. Sí, tío. Oh, Podemos hacer un montaje de todo eso, tío. Cuando corren aparece Oliveratón. <risa> ¿No hay, hay un par de detalles que no hemos comentado y tal. Y es sobre todo al principio la aparición de Gale en, Cab en Cabos Unión y lo que le hace ¿Mm? a Cabos Unión ¡Menuda Todo la la... Y bolet. luego, ¿quién arregla todo eso, eh? El mismo que arregló el santuario. Pues bueno, eso ya lo arreglará cualquier persona pertinente que disponga el gobierno para tal ministerio. Después había un momento, cuando comienzan la pelea Ryujo y Paradox, en que se lanza el ataque si se esquiva mutuamente. Había un momento en que en que se lanzan rayos tanto uno como otro, yo pensaba, oye, esto parece más Star Wars que no se enseña, ¿no? Lanzando rayitas y, piu, pío. No, pero si yo olvido, de, yo dejo de parecerse ese enseñaje desde hace ya desde que vuelan y, y hay cosas que me recuerdan a Dragon Z bolseta. Y, y, ya, como que es de viento y agua. Ya sé. Y por último, y a, no sé, Pilar a lo mejor está de acuerdo conmigo, porque tú, Pilar, tú crees... ¿Sí? Que, ¿tú crees? Yo creo que Rijo sí. ha tenido un flechazo con íntegra, ¿eh? Sí, totalmente, sí, sí. vamos. Totalmente. totalmente. se le ve en la cara. Que al decir, eh, Paradox tiene los ojos como oscuros, pero la forma de, de la expresión del dibujo íntegra los tiene claros. Y ahí es, ¡fa! A mí me ha dado esa sensación de que, bueno, ahí tenía su diosa. Particular. No, y al final, sí, ahí fue cuando el dragón no. salió de la cascada de Rozan. <risa> <risa> ¿Sí, okay? Se levantó, surgió ahí como Siryu. Pues lo mismo, ¿vale? Pero de otra manera, de entre sus piernas. Bueno, vamos a concluir, vamos a hacer el segundo corte del universo SeySella, y vamos a pasar a aquellas cosas, aquellas cuestiones que los oyentes quieren que sean debatidas aquí en el universo Sei Seya. Venga, ahora volvemos. El universo de los caballeros del Zodíaco es inconmensurable, todo tiene cabida y el universo Saint Seiya es buena muestra de ello. En una nebulosa de estrellas nacientes se forja la revista digital Mis Santos, donde encontrarás un gran compendio de información sobre el manga y anime de Saint Seiya, así como talleres, entrevistas, concursos y sorteos, reportajes, además de trabajos hechos por los fans. Contacta con nosotros a través de mis-santos-hotmail.es o en universo La fe que las manos Y en un sistema solar vibrante encontramos el mundo del Santuario de los Caballeros del Zodíaco, un juego de rol donde podrás convertirte en un santo protector de Atenea, en Guerrero Divino, Marina de Poseidón, Espectro de Hades o ser un ángel al servicio de los dioses del Olimpo. ¿Serás digno de una armadura para defender tus ideales? O tal vez sucumbirás a tus ambiciones personales. El foro de universoseinseya.com está esperando guerreros como tú. ¡Este es! ¡Este es mi verdadero Cosmo! Enciende tu cosmos y adquiere el séptimo sentido en la galaxia del podcast. Un programa en el que analizamos, debatimos y opinamos semana tras semana sobre todo lo referente a este fenómeno social llamado Seisella y donde el fan tiene una labor fundamental. Contacta con nosotros a través de universoseisella.com o en usspodcast.gmail.com En Facebook puedes encontrar nuestro grupo o fanpage como Universo Saint Seiya. Y en Twitter somos arroba Universo sentido alguna vez tu cosmos oh. no estaba equivocada tú eres el responsable de esta carnicería lucifer lucifer no es posible y crees que se trata de la entidad de la que se habla en la biblia Sí, eso me temo nadie puede desatar tal fuerza destructora excepto satán el príncipe de las tinieblas Según la Biblia, al principio de los tiempos, Dios Todopoderoso decidió concederle al ángel Lucifer... ...la más alta inteligencia y la belleza suprema. Pero su monstruosa sed de poder le empujó a rebelarse contra su creador. Por eso fue expulsado del paraíso y lanzado al infierno para toda la eternidad. Desgraciadamente su ambición devastadora continúa alumbrándole para combatir las fuerzas del bien. El arcángel San Miguel... ...la diosa Atenea de la antigua Grecia y Marichi Tel en China consiguieron contrarrestar sus planes en ese sentido. Bueno, pues nos metemos en el último bloque del Universo Saint Seiya, donde nos vamos a centrar en el debate de los oyentes, ¿no? Así es como he querido titular a, a esta sección. Ya sabéis que últimamente estamos poniendo en el grupo de Facebook de Universo Saint Seiya una encuesta en blanco para que seáis vosotros quienes pongáis los temas que debemos debatir aquí. Por ejemplo, esta semana el tema más votado y además con una diferencia brutal es... Mejor y peor película de Saint Seiya No los vamos a comentar todos Eso también tengo que decirlo de antemano Si los más votados los que dé tiempo Vamos a empezar por el principio La mejor y peor película de Saint Seiya ¿Quién se quiere lanzar? ¿A votar? ¿A dar su opinión? Yo Venga, Danielos Yo opino que la última La Gen Overture Por goleada La mejor, la mejor mejor. Comparada con las antiguas. ¿Por qué? Porque todas las otras, las demás antiguas, están hechas por el mismo patrón. Atenea es secuestrada, hay un tiempo límite, los caballeros van por ella, son destrozados, llega la armadura Sagitario y, y se ya vence al malo de turno. Todas las cuatro de esas películas son es lo mismo, cambiando los malos. En cambio, Tenka y Heberture, aparte de la calidad, que obviamente era la... Eh, las técnicas de actu actuales de animación y tal y eso está muy bien rompe con ese esquema de una vez por todas simplemente por romper el esquema y tal aunque claro luego tiene sus cosas sus mmm, paranoias y tal mensajes ocultos o lo que quieras decir pero oye a mí me encantó y viendo habiendo visto las otras a mí me encantó Tenkai Gen, porque realmente era diferente a lo que se ha visto en cuanto a películas de sencilla Punto pelota. Y ahora, la peor, así, sin entrar en detalles. La que menos te gusta a ti. Mm, es que yo diría que las cuatro. <ríe> de manera repartida equitativamente. Vale, pues ya está. No sabría, decir, no sabría decir cuál sería la peor. Venga, Juan. ¿Cuál sería tu mejor y peor película? Aunque coincido con lo que dice el amigo Danielo, para mí la mejor... Aparte de que aunque sí es verdad que la estructura, insisto, que no aporta nada nuevo, pero es que el anime clásico se, se regía por, la, por el mismo patrón, o sea, siempre era la misma historia. Eh, la de Abel me gustó mucho el, el guión y el personaje de Abel para mí es entrañable, porque mm, creo que también tuvimos la suerte en España de, de poder contar con la voz de Chema Lara en Paz Descanse y que le supo dar al personaje... Una majestuosidad y, y una personalidad increíble. Y, y la peor, bueno, a mí la de, por ejemplo, la de ¿cómo se llama? Los Santos Escarlatas, era la de la que luchaban contra Baby Bowie, contra Satanás no me No, ese amigos. es el, el guerrero que... de Armageddon. Eh, eso, el guerrero de Armageddon, perdón. Esa fue la que quizás me son menos gracias Bueno, eh, a ver, ¿alguno más quiere opinar? ¿Quiere dar su opinión? Si queréis podemos entrar en debate, ¿eh? O sea, podemos debatir eh, yo, eh, el por qué sí o el por qué. No hace falta que todos digamos cuál es nuestra mejor y cuál es nuestra peor. Pues yo, Carlos, por ejemplo, no estoy de acuerdo ah, con Danielos. Pero está primero Rip y después Sergi. ¿Veis? Pues para mí, aunque creo que todas tienen un mismo nivel de acabado realidad, o sea, no ya a nivel técnico, sino en general cómo está construido el guión, para mí de las mejores yo creo que es la de, la de Abel. ¿Por qué? Porque es la que tiene un clímax mejor llevado. Quitando el hecho de que la película cada dos por tres estamos viendo a, a Sella llorar por lo que sea y, monta y montándonos el que en el momento más inadecuado. Si sí es verdad que después lo sabe llevar bien la acción, por ejemplo, el final de Abel, como acaba Abel, está construido de puta madre. Vemos cómo se está yendo el mundo a tomar por el culo, el momento de la tensión con la flecha, el tío dudando, lanza la flecha, lo hiere de muerte se acerca hacia el fondo y se atrapal, yo puede ser, yo soy un dios, tal, cae muerto y todo es muy épico, todo está muy bien llevado en ese instante, se derrumba todo el templo, eso está bien, sí, está cortado por el mismo patrón. Pero yo creo que precisamente por el villano que tiene y cómo construyeron al villano, es mejor película que incluso las demás. Porque a ver, como decía Juan, se vuelve, se vuelve un personaje engañable. Tiene esa, esa aura mítica y grandiosa que posteriormente tendría Poseidón en la serie. Así que para mí, esa es de las mejores. Lo único que quitaría de esa película es, por ejemplo, Los Caballeros de Oro sobraban, porque para lo que hacían y, y cómo acaban, Va, si, sí. tuviera dejar, si tuviera que dejar alguno, dejaría Saga, pero ya está. Que, que para mí, el único que tiene una muerte digna. Y, no, y, y, y, y si te fijas, tiene un papel relevante. También hay, hay una frase, ahora que, has dicho, ahora que has dicho eso y luego intervienes tu serie si quieres, hay una frase que le dice a Seiya, que yo creo que es la clave del por qué también hace que esta película, la de Los Santos Escarlata, que es mi favorita, eh, pues hace que sea diferente, es cuando lucha contra Seiya y Seya cae derrotado, ¿no? Porque la explosión de gracias lo destruye y le dice, es que tú, o sea, no vas a luchar por Atenea, es que tú vas a... Es como si Morir. no, es como si ya se ella fuera resignado a ver a tenía muerta. Es como si ya estuviera resignado como sí va a luchar pero ya no tiene esperanza, no no no no tiene voluntad, no quiere, es que no sé cómo explicarlo, ¿no? Sin embargo, los otros van decididos a dejarse la piel por aquello en lo que creen y por defender a su dios aunque esté muerta. Pero ellos van ahí a, a muerte porque es su, su deber. Sin embargo, ella ya va derrotado. Ya va mmm, decaído, ya va deprimido, ¿no? No, no es capaz de. de, de mm. comprender cuál es su, su labor, ¿no? Y ese, eso es lo que hace que envuelva toda una atmósfera di, eh, diferente, ¿no? Y que sea algo. Y que sea algo que, que realmente te llena. También es un, una, una película que. Eh, se invirtió mucho en ella. Es la primera película que salió en los cines. Dura, creo que son 90 minutos. Cuando las demás duran entre 45 y 60 minutos, creo que esta dura... No, esta, esta dura 70 y largo. Bueno, es un ya. poquito más larga y tal. Y no sé, es la... Metiéndola en el concepto de la época, en cuando se realizó y todo, es la mejor, aunque sí que tenemos una base Pero es que, el ten, que hay genoverture. ¿eh? Aparte es que es muy aburrida, es un tostón. También es lo mismo. Tienes que ir a rescatar a Sauri porque se ha cortado las venas, la tienda se está transformando y estaba a perder su sangre De hecho, en esa, es que a mí, eh, esa es la que a mí menos me ha gustado, tío. Yo lo siento por miedo tío, pero es que esa es la que menos me ha gustado porque es la que está peor estructurada, tío. Pero o técnicamente sea, ocurren, es brutal. Ocurren, sí, sí, técnicamente es brutal. No se lo quita a nadie. Pero es que en lo que es su guión, estructuralmente la película es un desastre. Los personajes aparecen por aparecer... O sea, no hay una... Un, quitándose ella, que sí aparece aquí, de aquí va aquí, de acá va acá. Cuando, cuando aparece, por ejemplo, este hombre... Eh, Shun y... Eh, Shiru, cuando van apareciendo todos esos personajes, ellos ya están ahí. Eh, se fajan con aquel. O sea, no hay una estructura bien llevada. Sí, por ejemplo, desarrollaron bien a uno de los personajes, que no me acuerdo, era uno de los ángeles, no me acuerdo cómo se llamaba. Toma. Que no sé si le dieron un trasfondo, le dieron un rollo, pero en líneas generales, Eh, en realidad me pareció la más flojuchas por eso, porque se notó un montón que como que perdió en el norte en algún punto y no sabía muy bien cómo llevarlo a cabo de todas maneras, te digo, de todas formas las películas todas tienen más o menos la, los mismos defectos y son más o menos igual de buenas, unas más otras menos, no te crees tú tampoco que hay una diferencia bismal de, oh Dios mío, la calidad de Obertura fue una basura, no todas tienen más o menos sus pros y sus contras mm -hmm. Sergi, querías comentar tú antes algo, hace un rato Sí, eh y es que el tema de las películas, a pesar de que me gusten, por ejemplo, la de Abel sea la que más me guste, igual que vosotros, eh, me gustaría sacar el activo para la Toy En estas cuatro películas, las clásicas, por así decir, y que corrigieron algo en la del Tenkai. Y es lo de la forma que tienen de poner a Zoom en las películas. O sea.. ¡Hermano! ¡Hermano! O sea, las cuatro películas le machacan, pero bien, hasta que aparece aquí. Y en la serie. En la serie también. <risa> <risa> <risa> en la serie, tío, siempre así. Bueno, ¿eh? en, la, en la serie no tanto. O sea, hay no. momentos... Joder, no, hay momentos... Hay momentos muy buenos, de zoom. Pero hay una cosa en la de Tenkei que me gusta. Le está machacando el ángel. Aparece como el ángel este, que le estaba machacando, era ahí. Ese era. Deseo. Deseo. Le están machacando. Aparece Iki y resulta que también le machaca a Iki. Y la forma es que tienen de acabar con él es luchando juntos. O sea... Sun lanza un ataque para despistarle al otro y al final le, le, le machaca a Iki. Pero lo hacen juntos. Trabajo en equipo. Cosa que nunca antes había visto entre Iki y Sun. Uh -huh. y, y eso es algo que me gusta. Porque, por ejemplo, Yoga y... Sí, ya, sí, ya se había visto que lo habían en himnos en las salades la pero aquí y a Sun no se les había visto así uh -huh. o sea como que ya no defendía tanto Sun de Iki en ese momento sino que uh -huh. estaban juntos ahí tienes razón tú eh, tanto Salvador como Pilar podéis intervenir podéis dar vuestra opinión ¿eh? libremente y podéis meteros la conversación cuando queráis salvo tú yo primero vale Pues a mí realmente no me termina de convencer ninguna de las cinco, ¿no? Del todo. Porque yo lo dividiría en, en la estructura, en la fuerza de los personajes, ¿no? Y en los personajes finales, en los jefes finales. Y, y la verdad es que todas flujan en algún punto. Yo pienso, así como la mayoría, quizás la de Abel esté un punto por encima por las demás, aunque el principio es un poquito más coñacillo, para, por lo menos para mí. Y sí que es cierto que pienso que con un poquito más de desarrollo mmm, quizás la segunda ova la de la ardiente batalla de los dioses se llama la de Asgard. Sí. Quizá hubiera sido la más interesante de ellas, eh, dejándola un poco los dioses y todo el rollo. no Porque partimos de la idea de que Yoga está desaparecido. Vale, mola. No. Asgard, caballeros nórdicos. Vale, mola también. Ya no es mitología griega. Apartamos. Luego mmm, vemos que... que parece que van a ir invitados y hay una conspiración mola también sin embargo luego llegamos a un punto en el que los enemigos empiezan a flaquear, no ya cuando empiezan los guerreros divinos a luchar contra ellos no son personajes carismáticos al nivel que pueda ser por ejemplo un Atlas o un Tohumano vemos un personaje como Frey que se pinta muy muy interesante que luego no se le ve ni vestido que, que lo derrotan no y luego también le falla que a ver Eh, desarrollado un pelín más la faceta esa de yoga como enemigo ¿no? que aparece Midgar, que se enfrenta a Sijuno y descubre que es yoga pero no se nos llegamos a estar por qué yoga está ahí o sea, podían haber a lo mejor dicho, bueno, pues todo el mundo dice no, es que todo el bar le lavo, le lavo el cerebro como un puño satánico que tenía Saga y tal, pero y si hubieran metido ahí un punto de que yoga, yoga se hace rebelde, por ejemplo que piensa que que Saori, yo qué sé que no merece la pena, que todas las muertes o lo que sea, y Dolor le ha hecho ver la luz y lucha por Dolbar, por ejemplo. ¿Que le ha lavado el cerebro? ¿Te refieres tú? Sí, no, no, que, que ve bien la causa de Dolbar. Por sí, ejemplo, sí, bueno, no, le han lavado el cerebro para que él crea en su... Eso es lo que hacen las sectas. Las Exacto. sectas te lavan el cerebro y te condicionan para que tú creas lo que dice la secta. Pues esto es igual. No que, no que estés condicionado por un poder superior que bloquea tu mente. No, no. Un lavado de cerebro es que tito te comes el coco y de repente tus, tus pensamientos cambian. Uh -huh radicalmente pero que a lo mejor no es lo que tú realmente sientes exacto y que y que a base de luchar con por ejemplo con Siryu te, te dé la vuelta a la tortilla y, y entra en razón por ejemplo no que siempre es un contraste de luchas de ideales en esa ¿no? pues hubiera molado Que además recordemos que Yoga, cuando va al torneo galáctico, va con la intención de matar a los otros, ¿no? Él va de parte del santuario. Él no es un caballero de bronce que va a participar, va a matarlos por orden del santuario, ¿no? Esto hubiera sido un puntazo, e incluso, de que nos hubieran mostrado que Yoga derrota a Siju Derrota a Siju y aparece con Siju ante Dolvar, y de repente era una, una estrategia de Yoga que se había infiltrado. Hostia, de puta madre, ¿no? Y han llegado los dos ante Dolvar, por ejemplo, ¿no? O sea, hubiera sido un... Tenía potencial pero han fallado, o sea, han fallado los enemigos y han fallado la forma de, de, de finiquitar la trama, ¿no? Porque es, lo demás son todos igual, aparece Posidón, eh, armaduras de oro, te lo vencen, aparece Abel, Iris lo mismo, no es todo en la misma estructura, todo para adelante, Atenea está secuestrada y al final armadura de Alcanto y todos es los que no, el día. No, pues aquí vemos que no, que no van apareciendo los enemigos uno a otro que van venciendo, no aquí. Ellos están con los que luego se les traicionan, por así decirlo. No van de invitados. Hay una desaparición. Están buscando yoga porque nadie sabe dónde cojones está yoga. Es más de suspense. Sí, tío, mola más. Mola más. Y el enemigo, vale, te presentan como Odín, pero no es el dios Odín realmente lo que tú estás viendo como, como si fuera Abel, ¿no? No es un dios que está ahí. ¿no? Odín es una estatua. ¿Vale? es el, el patriarca de Odín no el representante de Odín el, el que, que está conspirando no o sea la trama hubiera mola más pero les ha faltado mm. Mm, sabes pero eso, pero eso le pasa a todas a todas las películas ¿Todas? yo creo que y yo creo que es porque meten tantos personajes que es que no da tiempo a desarrollar nada tío la... en en una hora y diez minutos no te da tiempo a desarrollar a, a trece personajes tío o sea, es que sí pero el... por ejemplo Los, los caballeros fantasmas, los Ghost Five Festers, los, los de Eris son los más carismáticos en conjunto. Santos de Plata los citados de otras épocas que siguen a Eris. ¡Pum! ¡Cojonudo! El escudo sí, oriental así, no sé. mola. Pero, pero Atlas... No Adela las mola como personaje propio porque es muy fuerte porque revienta a ella porque es el paladín de, de, de Abel pero luego de Yao y de y de Belén. Y del otro y de quién se acuerda nadie yo o sea, sí pero pero realmente no no, no tienen un, un peso carismático en, en la historia ¿no? no no es un personaje que se te quede sin embargo el escudo el Jabber de Orión, no son les ha fallado eso, obtener un grupo de enemigos fuerte Un, un enemigo final, un boss, por así decirlo, que sea, que sea curioso, ¿no? que sea digo, hostia, no es el mismo malo de siempre. Y, y una trama un poco más que no sea tirar para adelante a, a la serie ¿no? O sea, si juntas un poquito de cada película, te voy a hacer una película cojonuda. Pues apareció aspecto. Lucifer. Sí, pero Lucifer también es tirar para adelante, por ejemplo, y, eh, y luego Lucifer, se hizo, mira, Lucifer se hizo Lucifer se hizo po porque tenía que hacerse una película más, y sacaron esta y punto pelota. Ah, y ya está, si sí, esto fue... Bueno, yo quiero conocer la opinión de Pilar, porque, yo qué sé, Salva ha cogido aquí... No, por... Si lo sé, no lo dejo. Carrerilla. <risa> <risa> <risa> ¡Wow! Bueno, pues mi opinión sobre las películas, en principio, va a ser corta, eso sí. Eh... No voy a decir que no me gusta ninguna No, me gustan todas porque Se enseña y me gustan Todas, que no me llenará Mucho, pues bueno, la protagonizada por ti Carlos, que va, que va, no sirves como Actor, y la que más <ríe> y la que Más <ríe> La que más me gustó Fue la de Tenkai y Coincido con, con Daniel, los vamos Al 100 por para mí es, mm, Mejoró mucho Lo que es en dibujan, en técnicas y en todo, y fue la que más me gustó. Pues yo sinceramente, a mí la película más mediocre, la de. La de. La mía. La de Lucifer. Porque <risa> estuvo mal hecha desde el principio hasta el final. Y... <risa> Y la que más, ya bueno, ya creo que os ha comentado antes, que era la, la película de Abel, la que a mí más, a mí más me gusta, ¿no? La que más me llama la atención. Y eso lo, hay una cosa aquí que es. lo que dice Rip, ¿no? Yo creo que. Eh, a ver, lo que es. Si nosotros leemos el guión y leemos la estructura base, principal, y decimos, hostia, es que puede salir algo de, de cine, ¿no? Puede salir algo de puta madre. Puede salir algo muy bueno. Pero claro, cuando todo lo tienes que condensar en 45 minutos, 60 o 75, no, da tiempo, es que no, da no te da tiempo a desarrollar cosas, no te da tiempo a desarrollar personajes, no te da tiempo a nada. Pero es que, no sé qué lo ha dicho, pasa en casi todos los animes. En casi todos los animes que sacan una película, que sacan un OVA, pasa lo mismo. El OVA no acaba de llenar. Es muy frío, yo le creo falta que, algo. Yo creo que es, Carlos, porque los que dirigen las OVAs y estas películas y tal, en realidad no son Desarrolladores de cine, o sea, no no no no entienden la mecánica de hacer cine. O sea, yo creo que es gente que directamente trabaja en la serie pero es que una serie no es lo mismo que una película. Son tienen ciertas diferencias. Que claro. se la dejan a Peter Jackson y te la hacen la deergar en, en tres en tres películas de tres horas cada una. Claro, el tema. Yo creo que yo la clave está es... ahí. Yo creo que la clave está ahí. O sea, una serie no es o según una ova, una, una película no es un, un capítulo autoconclusivo. Claro. O sea, no es una serie, no es un capítulo de una serie autoconclusivo, sino que tiene un poquito más de desarrollo, porque no tienes otro capítulo pero es después. Pero es, es que eso es lo que hacen, esa es la cagada que cometen, es que hacen de, de todos los animes, hacen una película y esa película es un capítulo largo autoconclusivo. Porque tú, es tesoro. lo que es. Y, continúa, continúa. Y, y, no, te digo, es lo que yo creo que es donde han fallado las películas de Sin a, a mí no es que me intusione mucho, pero es precisamente por eso, porque, por ejemplo, si, si, si vemos la serie y recordamos combates míticos como el de eh, Shiryu contra, contra este hombre contra Seiya en el torneo galáctico Shiryu contra el dragón negro y todos esos tuvieron varios capítulos para realizarse o sea, hubo un trasfondo que se desarrolló durante varios capítulos si cada capítulo cuenta 20, eh, costa de 20 minutos eso quiere decir que ese combate esos personajes se desarrollaron en 40 minutos, y estamos hablando de dos personajes o o uno inclusive y hay algunos casos que son tres capítulos o sea que estamos hablando de que un personaje se desarrolla en tres capítulos tú haces cálculos y en tres capítulos ya te dura casi lo mismo que la película de Abel y cuál es el problema que por ejemplo la película de Abel te metían un huevo de personajes tío un montón de personajes y al final muchos se quedaron flojísimos tío Afrodita. flojísimo eh, cáncer cáncer flojísimo Sura y Camus. Sura y Camus, flojísimos los dos. Y de los guerreros divinos, el único que más o menos moló fue el Atlas S, que tiene un final mediocre. O sea, porque acaban con él de una manera que tú dices, y, y ya está. ¿Pero por qué? Porque, joder, en una hora y 15 minutos no te da tiempo a desarrollar, a desarrollar nada, tío. A mí por hubo ejemplo, una, escena, yo, yo... A mí una, una escena que me gustó mucho, perdona, Rip, de la película de, de, la, de, la, de la de Eris, es cuando, cuando está enfrentándose... El de la cruz este rojo, el hombre este rojo de la cruz, con Yoga que lo está ahogando ¡Eee! Y la otra le dice Ah, toma por culo, le coge la lanza y los clava a los dos ¿Me entiendes, tío? Dices, es un, algo diferente, algo que no te esperas, ¿no? Yo que sé, y te esperas que el otro encienda al cosmos, pasa y coge otra lanza y, y se los clava a los dos y Ya está y A ver pero... es Christ, o Christ en... originalmente se llama pasa es que le cambian el nombre para Para ya, para pitar, ¿no? Pero te digo, son esas clases de cosas Que en estas películas florean mucho O sea, tú si sí quieres hacer Buenas historias te hacen falta Buenas ideas y buenos personajes Y los buenos personajes se consiguen con tiempo ¿Por qué el padrino dura tres horas? Joder, porque tiene un montón de personajes Y porque tiene que desarrollarlo Y la historia que te cuenta te llena te Entretiene, la ves. Tú imagínate el desastre que hubiese sido intentar adaptar Esa obra de Mario Pulso en una hora y media un desastre, Usted hubiese sido un desastre porque todo tiene que meterse condensado, tiene que ser rápido y ya Mira, un ejemplo que me viene a la mente con eso rap, rapidísimo, no sé si ustedes han, vi han visto los Intocables del Lionet, del Lionet ¿Alguno ha visto? Sí. No. Intocables del Lionet, y alguno de ustedes ha visto una que se llama Gaster Squad, que es de hace poco También. Ah, bien Tío, si cuando tú ves una es una película de cine negro, ¿no? Basada en hechos reales, bueno, las dos son de cine negro, basa en hechos reales Y en la de Leon Ness los personajes te llenan, todos los personajes te llenan, te gusta Lion Ness, el personaje de, Mar de Marlowe interpretado por John Connery. y son... Oh, cuando pasa lo que pasa en la película con esos personajes, tú te quedas en plan, sí señor, joder de puta madre, es un peliculón, los personajes están geniales y la historia también. Pero luego llegamos a la de Gaster Squad, que es la misma historia, pero ya los personajes no molan tanto, ¿por qué? Porque en esa película directamente decidieron ventilarse el desarrollo de personajes y meter tiros. tiros. Tiros, tiros, tiros, tiros, tiros, tiros, y explosiones y tiros. Y no hay desarrollo de personaje Y eso lleva a que se note un, des un desembalance impresionante Porque la gente no recuerda Las películas o las series Por la cantidad de explosiones que haya O por los ataques mágicos que usen Lo recuerdan por los personajes Punto además, Para mí eso no es algo que sea discutible Y eso es así de simple ¿Por qué a la gente le gusta más Vegeta que Goku? Porque tenía más personalidad que Goku Era mejor personaje que Goku Es mejor personaje que Goku ¿Por qué a la gente le gusta más Siki que es ella? Porque es mejor personaje que es ella. Está más trabajado que es ella, tiene un trasfondo más dramático. O sea, es eso mismo, la gente le gustan los personajes y ya en base al personaje le gusta lo, todo lo que le rodea. Pero si no haces un personaje, a que no le metes trasfondo, a lo que no le metes desarrollo, que en la película, por ejemplo, te va a durar cinco minutos, pues no va a molar. Tú imagínate si no hubiésemos visto nada de Camus o de Shura, Y el único referente que tuviéramos de ellos fuese la película de Abel. Una mierda, tío. Pero así de claro, una mierda. Y es precisamente por eso que, si metes muchos personajes, tienes que poner mucho tiempo para desarrollarlo. Si metes pocos personajes, entonces puedes poner poco tiempo. Es lógica tanto, Solo eso. Bueno, para ir concluyendo, yo no sé si alguno más quiere hacer su aporte personal sobre las películas de Seisella. Yo solo, yo solo quiero decir una cosa sobre lo de Iki Venga, Juan ¿Sabes qué quiero decir? ¿El qué? ¡Imiradla! ¡Imiradla! ¡Imiradla! <risa> <risa> bueno Juan, eh, No va a dar tiempo a, a, tocar, a tocar otros temas Se han quedado fuera temas como Si Sun debería Podría haber sobrevivido a la isla de la reina de la muerte si Seika era hija de Kido, podría ser caballero. ¿Cuál es el mejor y peor enemigo de todas las sagas? Si es Pain of the Saint Seiya. ¿Qué momento o arco argumental eh, nos gusta más de los Canvas? ¿Si habrán nuevos enemigos en Omega o para ser el enemigo final? ¿Y si será Subaru el próximo dios al que se tienen que enfrentar y qué dios sería? Bueno, no da tiempo a tocar todo esto... Lo que sí vamos a dar es la opción... No, no para la semana que viene, látima, sino... Porque, porque yo sí sé que decirte cuál sería para mí el enemigo que más me ha molado de Sinseya, tío. Y no, no o sea, ni siquiera es un final. Pues vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Eh, la semana que viene me gustaría que tocáramos el Overture, ¿vale? Que habláramos de él un poquito más en profundidad, porque ya nos lo han pedido varias veces. Y aquí ya se ha visto que ha salido un pequeño debate... Eh, sobre, sobre esta película y me gustaría hablar un poco más en profundidad, ¿no?, sobre la Overture, qué era el y qué es lo que podía significar, qué es lo que pasó con él y, y, y al final, bueno, pues si se ha quedado ahí o va a haber alguna cosa más. Y si queréis, bueno, pues escogemos de esta lista que hay aquí, ¿vale?, si de de Sun hubiera sobrevivido a la isla de la harina de la muerte Si se cae la hija de Kido Cuál es el mejor y peor enemigo El momento argumental Los nuevos enemigos de Mega y Subaru Cojamos nosotros uno al azar Y ese lo desglosaremos junto con Con el Con lo del Tenkai ¿Vale? Así Que lo vote que la gente Que lo vote si la gente tío. Entre estos Sí, que sí pero que pongan ellos Un nuevo Una nueva pregunta o entre estas La más votada esa se. Vale. Esa se comente. Pues reciclaremos las que están expuestas. Y la más votada será la que comentamos la semana que viene junto con eh, la película del Tenkai. Hay que recordar que. Hay que recordar que esto es un sistema democrático y por supuesto cualquier votación será convenida. Me parece todo muy oh, sí. bien. <risa> bueno, pues ahora sí, concluimos. Esta entrega del Universo Saint Seiya. ha sido un placer estar con todos vosotros a este lado del micrófono yo espero que hayáis disfrutado de la misma manera que disfrutamos nosotros haciéndolo y sin ningún Dios del Olimpo y Lucifer nos lo permite nos escucharemos en la próxima tertulia voy a decir eso es de otro podcast en el próximo programa del Universo Saint Seiya. ahora volvemos, hasta luego sencilla y vamos a pasar a los a las opiniones ¿no? que han puesto mentira y vamos a pasar a aquellas cosas tío? aquellas cuestiones Yo. Yo. Yo. Danielos nos hemos quedado no, Va. vale vale ¡No! Oh. ¡Ya! Yeah, ¡Ready now! ¡Ready now! now! Con Omega siempre estoy preparada no. oh, <risa> Venga, ¿Puede pues... esperar, ¿Puedes decir encantado de servirle? <risa> ¿Para qué? ¿Es una fijación sexual que tienes tú o qué? <risa> vale, vale. Por eso dije... <risa> ¿Para qué? ¡Joder! <risa> venga, venga Salva, vamos a escuchar a Salva y al Carlos así. ¡Joder! Venga, va, Pilar. Venga, va, resumen. Bueno, está, Salve. Aleja tú un poco el micro, Pilar, aleja tú un poco el micro. Es que A ver, a ver, Pilar. Pilar, Pilar. A ver. Que hables? Dime. Es ¿Qué? Que te dejes el micro de la boca. ¿Qué es, el micro? ¿Qué? es que no Pero tengo el micro de, de la boca, hombre. Pues chicas, si te escuchas un poco fuerte. Alejalo un poquito más. Es que mi nuevo móvil es una máquina. Sí, no, ladrillo. Bueno, a ver. <risa> Tiene vibración y. <Comenta. risa> Pero se parece más al, al Revolución. A ver, Juan, tío No hables, que está hablando Danielos, tío Se me cortó, tío, y aparte no voy a terminar ah, vale. Ya, pero ahora, espérate que acabe Danielos Tío, lo estás cortado todo el rato <risa> pues nada, los, nada. A ver, ¿Qué? Danielos, empieza Espera, silencio, que, empieza Danielos de principio Simplemente parece que un poquito Los productores y artistas Nada, de la, el otro a su bola también Se han confundido <risa> se han confundido de ataques, porque unos ataques parecen... Danielos, ¿me estás escuchando? Sí. Que empieces otra vez, que Juan te se te está cortando todo el rato. Vale, entonces empiezo desde el principio, vale. Sí. cómo vale. falso, ¿eh? <risa> <risa> qué nos pasamos <risa> a grabar otra vez? Que... <risa> vale. Ver, sí, lección, dos opiniones, te... dos cachos ¿no? Ahora la buena, el... Sí, luego, te, luego <risa> Juan, tú a callar ahora, <risa> dejar a Danielos, por favor, <risa> venga, en serio. En serio, venga, dejar a Danielos, venga, Danielos, empiezo. Eh, lo que estaba comentando... Ay, Dios. Joder, pásate el antivirus, tío, porque te has hecho una mierda. Danielos, no, estoy viejo ya, tío. Uf. Está comentando Danielos, el tema de los ataques. Y ya es que el... a ver, es... la sección de Omega vamos a concluir. Es que vamos a que hacer se un hacer segundo corte ¿Eh? que para dos, que no Sí, que sí, hacia... estoy diciendo que vamos a concluir, vamos a hacer un segundo corte, porque estáis hablando? Por debajo por Es joder. que no lo entiendo <risa> que ser yo, ¿eh? ¿Vale? www.seinsella.com.es es un blog creado por Cancer Saint para la publicación de su increíble colección vintage o my clothes, de la misma manera que sus trabajos custom y reparación de diferentes tipos de figuras. Como no, también podremos encontrar noticias, curiosidades, descargas y un gran surtido de fotografías relacionadas con el merchandising que todo coleccionista aficionado a Seinsella no se debe perder. Saintsella.com.es colabora con el podcast USS en la difusión de Saintsella para que los caballeros del zodíaco alcancen el último con último. último Recuerda www.saintsella.com.es